¿Qué tal? Buen día. ¿Qué, ¿Qué día? tal? Buen día, buen día. Bueno, cuéntanos cómo surge esta campaña, que entre otras cosas plantean que los trabajadores también son usuarios. Bien, en principio nosotros quisimos lanzar una campaña en unidad con los usuarios por el tema de los tarifazos. Eh, nosotros planteamos justamente que los trabajadores somos usuarios, no solo del ferrocarril, uh -huh. sino del resto de los servicios públicos. <coughs> o sea, a nosotros nos afecta nuestro bolsillo eh, y en simultáneo nosotros no sabemos muchas veces hacia dónde va esa, ese dinero que nosotros estamos poniendo de nuestro bolsillo, entonces una de las consignas que lanzábamos en conjunto con esto de frenar los tarifazos es eh, la idea de crear comisiones de control en los lugares de trabajo y en simultáneo comisiones de control de usuarios también para justamente verificar qué se hace con, con ese dinero eh. Eh, sí bueno eh, un poco la, la idea era eh, fomentar este esta especie de este tipo de comisiones como bien decía Ezequiel formada por por trabajadores y por usuarios mismos uh -huh. eh, este Muchas experiencia veces. que me, me contabas recién, experiencia que ya existe en otros lugares, por ejemplo en la zona del ferrocarril de Sarmiento, ¿no? donde hay comisiones mixtas de trabajadores y usuarios. En, en el Sarmiento lo que existe hay una organización de uh -huh. usuarios. Ajá. Lo que no sé si existen son las comisiones de control Ajá. en particular, porque eh, digamos la empresa justamente busca eh, desplazar a los trabajadores de ese terreno que no puedan. Eh, participar de las decisiones mm. en particular porque también manejan negocios concentrados mm. con, con las empresas contratadas que son las que están a cargo por ejemplo del viaducto claro. o de la, de la próxima electrificación del servicio si es que se hace eh, entonces nosotros justamente lo que planteamos es que en principio nosotros como trabajadores mm -hmm. eh, quizá tenemos conocimientos específicos del sector que, que bueno esta gente a la hora de hacer las obras eh, muchas veces termina al contrario empeorando el servicio justamente por no conocer esas cuestiones específicas entonces nosotros creemos que justamente desde nuestro lugar de trabajadores podemos aportar a mejorar el servicio y en simultáneo estamos en contra de esta idea de que Eh, a través de los tarifazos justamente eh, realmente eso repercuta en una mejora del servicio mm. eh, para nosotros justamente la mayor parte de estos tarifazos termina yendo a, a ganancias empresariales y Y al no haber, justamente, estas comisiones de control de trabajadores y usuarios, eh, es imposible eh, determinar realmente eh, cuál es el impacto, digamos, real de estas inversiones en la mejora del servicio. ¿Cuál es la, la realidad hoy de los trabajadores de ferrocarril San Martín? En el marco de... una discusión paritaria que se viene dando a distintos sectores en el marco de también, en algún momento eh, nos contaban hace algunos meses el año pasado, que también había riesgos de que pudieran eh, avanzar con cesantías, con retiros voluntarios, con <coughs> despidos, ¿cuál es la realidad hoy? Eh, la realidad es que el retiro voluntario hubo uh -huh. hubo bastantes eh, también este una especie de, de filtros, se hicieron filtros de, de, de distintas de distinta manera, mm. eh, despidieron gente con, con con causas de de RT o reincidencias en, en carpetas médicas, mm. eso lo, lo, lo, lo, lo supimos, pero obviamente que, que eso tiene también un poco el aval de de, de los propios sindicatos, claro. que es algo que nosotros venimos denunciando hace, hace bastante tiempo también. En este caso, en este caso en particular nosotros también Eh, habíamos lanzado una campaña interna dentro de la, de, de la línea pa para los demás trabajadores donde, donde denunciábamos que se estaba queriendo hacer una maniobra eh, eh, aprovechando el traspaso de la administradora de recursos humanos ferroviarios que es la que la que administra el sueldo de los ferroviarios hoy sí. eh, eh, existía la idea de, de, de pasar toda la gente desde esa administradora a, a SOFSE que es la, la operadora ferroviaria uh -huh. eh, y en ese traspaso dejar en el aire a la gente que tenía juicios con, con las ART eh, esto no fue oficial pero nosotros lo denunciamos porque sabíamos que, que era lo que querían hacer uh -huh. eh, y bueno, un poco lo que veíamos nosotros era la intención clara de, de seguir sacando sacándose gente encima porque lo que quieren hacer ellos es precarizar nuestro trabajo, eh, reducir el personal, bajar el costo siempre eh, si, siempre bajar el, el costo implica meterse con la gente que... Uh -huh. Eh, eh, con el laburante ¿no? con claro. el laburante y con, con la gente que, que, que menos que menos posibilidades tiene eh, podía ser de, de, de esta forma, sacándose mm. directamente de encima a la gente que tenía juicio por RT mm. metiéndole miedo a la gente que tenía conflicto con la RT para que o tire los juicios para atrás o, o, o directamente no, no reclame eh, y, y eso un poco lleva a generar un eh, una especie de, de, de miedo en los compañeros, de, de, de, de bueno de tratar de, de, de aguantar ciertas cosas por, mm. por no, porque no corra riesgo su puesto de trabajo, claro. más en momentos como este. Esa era otra de las cosas que, que nosotros también denunciamos y habíamos iniciado una campaña y la otra era por, por las paritarias. Mm. Bien sabemos que bueno el sector ferroviario ahora ha firmado una paritaria de de un 11% por eh, dicen que es un 15 pero en realidad es un 11% es un es es un 11% de enero a mayo y mm. con un 4% más de del bruto hasta diciembre es una paritaria que se firmó por 12 meses eh, y que no superó el techo que había impuesto eh, el estado el gobierno no como no lo superó camionero, como no lo superó mm. bancario entonces lo lo que nosotros también la campaña que iniciamos era Un poco poner al descubierto la complicidad de los sindicatos uh -huh. a la hora de, de tratar paritarias y, y otro también pedir la reapertura de paritarias porque eh, porque evidentemente esto no, no alcanza, no uh -huh. alcanza ni para nosotros ni para nadie porque eh, en las paritarias se firmaron el lunes y el jueves el dólar se fue a 23.30, claro. eso repercute en, en la vida de cualquiera de nosotros. Uh -huh. eh, Por, por la inflación y, y, y por los costos de vida de, de hoy en día. Pero bueno, un poco la, la, la idea era esa, también brindar nuestro espacio eh, la poca experiencia que tenemos nosotros uh -huh. y eh, nuestra voluntad para, para que la gente que se quiera acercar, que quiera participar también con nosotros que se quiera organizar eh, sea trabajador ferroviario, sea de otro sector o si, usuario mismo, uh -huh. eh, que lo puedan hacer para para tratar de, de, de, de organizarnos y, y Y, y hacerle frente a a todo esto, no a todo este ajuste que, que nos toca a todos, no solamente a, a nosotros, y después con con respecto a lo que decías vos del funcionamiento de, del ferrocarril, sí es cierto que que con todo esto de la mega obra del viaducto, se ha desmejorado eh, un montón el, el servicio eh, no no creo que la obra del viaducto como bien vos decís, tenga un Eh, un, un, un gran significado para con nosotros los, los que vivimos en zona norte o los que uh -huh. lo usamos diariamente para ir a trabajar o para estudiar eh, es más bien una forma de, de, de beneficiar a distintas empresas que, que tienen lazos con, con, con el poder ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, lo mismo si se da lo del, lo del lo de la electrificación va a pasar algo parecido ¿no? Este y después bueno, bueno eh, Nosotros eh, también sufrimos esto Porque más allá de que de que, de que somos Como bien decía Ezequiel trabajadores ferroviarios También somos usuarios sí. Y también muchas veces, como bien vos dijiste Tenemos que poner la cara por decisiones que no tomamos eh, Y muchas veces en el enojo de la gente no Es difícil hacerlos comprender eso también Que nosotros somos trabajadores Y que no, no, no, tenemos, no, no tenemos absolutamente nada que ver con ciertas decisiones Pero bueno, eh, es lo que nos toca Y también es un poco... Eh, por eso que, que llamamos a la unificación ¿no? de uh -huh. trabajadores con usuarios de, de, de tratar de, de organizarnos de otra forma siempre planteamos cuando hablamos de estos temas acá en la radio que hay que vencer el enojo que uno le genera evidentemente si no vas a estudiar el ferrocarril no ayuda porque vencer ese enojo inicial natural que te sale para poder organizar y, y, y trasladar esto ya sea desde el mínimo dejar un, una eh, carta de, de Descargo en la estación, el ¿no? un, un libro de quejas, hasta esta posibilidad de organizarse con otros y otras en función de empezar a hacer un reclamo más colectivo, porque uno se enoja, protesta, grita, putea al aire y terminó ahí, digamos, el, la cuestión y eso no, no ayuda a transformar nada, ¿no? el, el hecho de poder organizarnos. ¿Cómo hacen los usuarios eh, que um, están escuchando para acercarse a la organización que están planteando ustedes? ¿Tienen algún contacto eh. en Facebook, algún espacio de reunión? En Nosot particular. Nosotros en este momento eh, estamos dejando dos contactos, dos Ajá. teléfonos, uh -huh. este y a través de esos teléfonos sí después nos podemos brindar más contactos porque eh, la realidad es que recién empezamos a, uh -huh. a organizarnos y bueno la idea es, no no tenemos todavía una una, una página o un perfil de Facebook, uh -huh. eh, la, el, el contacto que estamos haciendo hoy es por WhatsApp. Bien. Así que, no sé si te los dejo. Sí, sí, o, eh, dejarlos acá en la radio si querés lo, y los vamos compartiendo. Si tenemos dejar uno al aire para que el pueda contactarse. Puedo dejar uno al aire, Dale. es eh, 11-24-57-21-41. Bien. Y después te dejo el otro. Dale, perfecto. Eh, y lo agendamos acá en la radio, tenemos para quien uh -huh. quiera sumarse. La idea es entonces avanzar en una organización de trabajadores y usuarios para poder como fiscalizar lo que está pasando con la plata tanto de los aumentos en el tarifazo como las inversiones que supuestamente se prometen para la línea Sí y, y no solamente en el sector ferroviario nosotros lo, lo ampliamos a esto como obviamente que, que, que lo arrancamos acá porque es donde trabajamos nosotros y donde conocemos la realidad de lo que sucede sobre todo dentro de, de nuestro trabajo uh -huh. eh, eh, pero también la idea es que, que esto se pueda hacer o que se pueda organizar en distintos sectores y y, y sobre, sobre distintas eh, tarifas, digamos, uh -huh. hoy no solamente sube el boleto del tren o el uh -huh. boleto del subte, eh, y sube luz, entre 1200 gas. y 1600% en dos años uh -huh. eh, eh, las tarifas de la luz, las tarifas del gas, las tarifas del agua uh -huh. eh, y, y las inversiones siguen faltando y los cortes de luz siguen existiendo, entonces... Uh -huh. Eh, un poco también es alentar a la gente a, a que empecemos a organizarnos y, y que empecemos a tomar eh, nosotros un poco de, de conciencia y, y asumir la responsabilidad de que si si no nos defendemos entre nosotros no nos va a defender nadie eso quedó este, demostrado claro yo creo que no es aparte únicamente solo un tema de fiscalización sino también de realmente participar de la puja redistributiva, o sea uh -huh. de que Eh, a la hora de eh, justamente sobre quién impacta digamos eh, o quién paga el costo de estas inversiones que no sea directamente el usuario porque hoy por hoy eh, como te decía muchísima guita se va más bien a los bolsillos empresariales uh -huh. y los que terminan pagando ese margen de ganancias son los propios usuarios entonces lo de la comisión de control es un paso digamos, uh -huh. como decías vos, para fiscalizar pero también es un paso organizativo para enfrentar las tarifazos uh -huh. Recién mencionabas los eh, retiros voluntarios, no tan voluntarios, a veces porque generalmente hay mucha presión detrás de eso y uh -huh. algunos despidos con causa en total, más o menos si, si tenés el número, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron en la línea San Martín entre el año eh, pasado y este? Eh, yo no no podría darte más o menos un número, pero mm. eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro sector, que es el sector eh, más eh, chico, digamos, por la especialidad en la que trabajamos, mm -hmm. eh, mm, nosotros se, se nos han ido cinco compañeros en, en un plantel de 90 claro. con retiros voluntarios. Eh, y un retiro voluntario y también hay un acuerdo que se dio por... que es más convencional, porque mm. un convenio que se firmó hace dos años, eh, donde... Si cumplía ciertos requisitos de, de edad y de antigüedad, tenía la posibilidad de irte antes de jubilarte con con cierta cantidad de plata, que era uh -huh. eh, una cosa así como dos el sueldo de un año. Y después, bueno, pero no te ibas jubilado. Claro. Entonces, eh, más allá de que, de, de, de que sea algo convencional, eh, algo que está dentro de nuestro convenio, no deja de ser una especie de retiro voluntario. Uh -huh. Eh, después sí existieron aparte de esos eh, dos o tres más en nuestro sector eh, después sabemos que hay otros sectores no, no sé la cantidad y no podría darte un número pero eh, pero sí fueron bastantes fueron bastantes y este año cómo viene el tema de los despidos y los retiros voluntarios eh, los retiros siguen existiendo porque uh -huh. se siguen ofreciendo siempre Eh, y evidentemente si existe esta maniobra de, de querer hacer un traspaso y dejar en el aire eh, uh -huh. o de usarlo como filtro es porque uh -huh. todavía necesitan ellos uh -huh. este, sacarse gente encima. Claro. Eso es lo que alertamos nosotros uh -huh. eh, eh, eh, adentro ¿no? adentro a, a, a, a las bases, a nuestros compañeros, sean de la especialidad que sea, que si, si se quiere hacer movidas de estas es porque porque están queriendo despedir gente. Uh -huh. Ellos necesitan despedir gente porque necesitan que tu laburo sea, eh, sea precarizado, que, mm. que trabajes más cantidad de tiempo por el mismo dinero, mm. eh, y aparte que trabajes con miedo, eh, eso es lo que quieren generar. ¿Cómo afectaría, último, la última pregunta ya los, los liberamos, eh, y les agradecemos eh, enormemente que se hayan venido hasta acá, eh, ¿cómo afectaría el trabajo de los ferroviarios o el trabajo particularmente de ustedes si se avanza con la llamada reforma laboral? Bueno, eh, yo creo que, eh, que, que el avance de la reforma laboral afectaría a cualquier tipo de trabajador, uh -huh. eh, primero, y, principalmente ¿no? Eh, a cualquiera. Eh, con respecto a nosotros, eh, nosotros firmamos hace dos años un convenio con, con muchísimas mejoras uh -huh. en cuanto a, a, lo que, a lo que venía siendo no, nuestro convenio. Ese convenio se renovaba a principios de este año, eh, no se renovó ni siquiera se está negociando, porque eh, porque tenemos la certeza de que quieren sacar un montón de de, de artículos que, que que nos benefician y, y bueno es, es una pelea que, que recortar la derecha ahí. ¿no? sí bueno pero es parte de esta de esta reforma digo uh -huh. eh, ellos a, hablamos a veces nosotros con ezequiel y con otros compañeros de que si no lo pueden hacer con una reforma de una ley mm. eh, lo harán reformando varias leyes lo harán con decreto o lo harán directamente metiéndose dentro de los convenios mm. eh, y precarizando de esa forma el trabajo eh, con respecto a nosotros nosotros corremos serio riesgo de, de, de perder el eh, el beneficio de la jornada laboral que tenemos nosotros, nosotros trabajamos seis horas, uh -huh. porque es un, un trabajo insalubre. Uh -huh. eh, también lo que, bueno, eh, eh, nos puede afectar en ese sentido, en el tema de... Yo creo que un, uno de los puntos también que es el de abaratar los costos de las indemnizaciones, uh -huh. justamente va orientado a esto de flexibilizar la posibilidad de despedir eh, más barato, digamos. Uh -huh. eh, apartando el tema del aguinaldo, las horas extras, del, del cálculo indemnizatorio. También tengo entendido que se buscan anular las prestaciones médicas básicas, digamos, eh, a nivel público, entonces obviamente eso nos afecta como trabajadores eh, en general. Entonces son, son cuestiones que nos afectan en particular al sector ferroviario, pero también transversalmente a, a todos los trabajadores de, del país. Así que eh, en ese sentido nosotros tratamos de llamar a una organización por eso lo más amplia posible.